s Y dígame, señor, ¿qué le vamos a servir? Me das 20 tacos de asada, un pozole con patitas de puerco, a h y un refresco grande de dieta. ¡Es que quiero adelgazar! ¡Y vamos bailando! ¡Con la f r e s a ¡Ay! ¡Ay! うん。 Dos tortas ahogadas con mucho chile, cuatro tacos con mucha carne, ah, y un refresco grande de dieta. ¡Es que quiero adelgazar! Yo no entiendo, no entiendo por qué, se me quedan viendo raro, porque siempre que llego a comer, f Para un extraño, en las botas, r en el r e s t a u r a n t también en p o s o l e r í a s Cuando digo que quiero cenar, muy extraño a mí me miran. ¿Será por la dieta que yo llevo? ¿Será porque cuido mi figura? ¿Será que mi dieta está muy dura? Pero es que me tengo que cuidar. Yo sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida. Pero es que si no me sacrifico, no voy a poder adelgazar. Y póngase a bailar, c o m a Carlitos. どうしたらいいの